Buen día, audiencia de Farco. Se cumplieron tres años de la explosión del edificio de calle Salta 2141, la mayor tragedia en la historia de Rosario, que dejó 22 muertos y decenas de heridos. A las 9.38 de la mañana sonaron nuevamente las sirenas de los autobombas, en el momento exacto en el que se produjo la explosión, aquel 6 de agosto de 2013. Además de los familiares de las víctimas, en el acto de homenaje estuvieron presentes familiares de la tragedia de Once, de Cro-Mañón y de víctimas de las inundaciones en La Plata. También estuvo Gustavo Vera, de la Alameda, quien entregó rosarios bendecidos por el Papa Francisco y acompañaron el homenaje bomberos voluntarios, rescatistas y distintas organizaciones que colaboraron en los momentos más críticos de la evitable tragedia. Estuvimos presentes durante toda la jornada de memoria y pedido de justicia y hablamos con Nora Giraudo, madre de Maximiliano Vesco, una de las víctimas de la explosión de Calle Salta.、Eh, un poco teníamos la esperanza de que fuera una, una contestación a la fecha de un juicio oral, en el cual no, no fue así. Sigue todo igual,、eh, se s i g u e、eh, presentando recursos.、Eh,